p e r o McLennan, a buen día. Buen día, Juan Pablo Gabaza. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí sí. Al, cuando dijiste el primer hora, hubo algún、eh, hubo problema la de con la、control. señal. Pero bien. bien, ¿estás en el patio al sol o a la sombra? A la sombra. Ah, más、a、vale. No, está bravísimo. No、sí. se puede, No se puede.、Eh, lo que anduve buscando es si hoy hay pronóstico de lluvia. ¿Hay pronóstico de lluvia para hoy? Porque depende sí, de la. Sí, ¿no、para、cierto? la tarde-noche, tormentas aisladas、ah, y chaparrones. Ojalá que sí, porque como no hay agua, no se puede regar, las plantas están sufriendo un montón.、Uh -huh. Qué loco esto, ¿no? No tenemos agua, el cielo nos provee de una enorme cantidad de agua que la vamos a dejar caer y escurrirá y se irá por las canaletas y mientras tanto no tenemos agua desde las canillas. No. e s a relación que tenemos con el planeta? Va, va por la canaleta hasta llegar al río、claro. en algún momento del que nos proveemos por el acueducto、eh, y con algún poquito de petróleo,、claro. seguro que, te, que están tirando、sí. por ahí, ¿no?、Bueno. También. Y bueno, viste, ahí vamos, ahí va esta humanidad haciendo las cosas de una manera que cuando las miramos en, en visión panorámica、eh, nos da un poquito, no sé. De miedo.、Mm. Tenemos una capacidad para hacer bastante mal muchas cosas. Me encantó el resumen, el repaso que hiciste, acordándonos de Gualtieri, toda esa época, el acueducto.、Eh, bueno, ahí vamos. Este, Porque todo、ah, pasa, pero、sí. todo queda, ¿no? Es、pero、así. Todo queda. Y está muy bueno hacer memoria y, y repasar las cosas para, ver, para tratar también de entender este, los momentos actuales, ¿no? Ah, buen día a, a Pablito y m a r que también anda por ahí. Sí, ¿No、es ahí、Pablito? está, ahí está, también acalorado.、Sí. Bueno, les cuento que anduve mirando, e invito a que la gente que le interesa esta temática, y también a las personas que legislan, a las personas que tienen capacidad de, con sus trabajos, con sus acciones, modificar la realidad, a que se metan en el informe ILGA que salió hace un par de días, el 15 de diciembre, ya hicieron la presentación como lo hace cada año, presentan un informe de homofobia de Estado、eh, y también、eh, hacen un mapeo a nivel mundial de cómo estamos con la cuestión legislativa sobre la orientación sexual. Eh, así que desde el año, este, este último que les digo sobre el mapeo de, de las leyes,、eh, está desde el año 2016, es un único mapa panorámico que reúne un conjunto de todos los mapas que hay con respecto a la promulgación de leyes de penalización, de protección o de reconocimiento. Entonces, esto también nos permite tener una, un panorama a nivel planetario de cómo vamos con la cuestión de la、eh, homofobia o la no homofobia y, y de qué manera se comportan los estados con respecto a esta temática. Y, y digo que para consultarlo simplemente con una computadora y con internet pueden entrar en ilga.org y ahí tienen incluso para descargarse de manera gratuita todos los informes y ver los mapas. Incluso si lo quieren un poco más este, ya resumido y analizado, la agencia Presentes, que también lo buscan así como agenciapresentes.org, ya hizo un trabajo periodístico de la observación de este informe y、Ajá. a través de gráficos y demás, como ir resumiendo un poco más y resaltando algunos datos que son muy importantes. Que nos dan cuenta de los avances y de los retrocesos que hemos tenido a nivel planetario con respecto a esta temática. ¿Y qué mirada Ay, hiciste?、Mucho. A ver, ¿qué, qué, qué punto? s A mí me, me pareció, este, digo, a ver, Argentina. Argentina está en un color celeste muy clarito. Venimos desde el azul, que digamos. Sí. Son los países que tienen una preponderancia donde se ha trabajado mucho a nivel legislativo, a nivel social y demás para la no discriminación, para, para la obtención de todos los derechos humanos. De Australia, por ejemplo,、personas. ¿no? Claro, Canadá, bueno.、Eh, es algún escandinavo,、país? México también.、Uh -huh. México también. Y ahí me detengo, digamos. Estas son las legislaciones, lo cual no quiere decir que mientras los, los congresos. Y los cuerpos legislativos avanzan en un sentido, tiene necesariamente un correlato a nivel social que lo acompañe tan, tan taxativamente. n ¿no? t、claro. a veces, no, no siempre va todo junto. A veces hay leyes que nos amparan, está todo muy permitido, pero después este,、eh, las cuestiones sociales no están resueltas. n o、sí, eh, sí. Así que, digamos, no sirve como marco legal para después. a los colectivos o a las personas de manera individual poder reclamar y pedirle al Estado por la falta de cumplimiento de algo que ya está legislado, en, por ejemplo, en mi favor, pero no quiere decir que en la vida diaria las discriminaciones y las cosas se sigan、eh, sucediendo.、Uh -huh. En Argentina, por ejemplo, el informe nos dice que a nivel federal no tenemos una ley contra la discriminación por motivos de, de orientación sexual en términos generales. ¿Viste que parecería como que sí debería haber? No, pero en Argentina no hay una ley contra la discriminación por motivos de orientación sexual en términos generales.、Claro. Hay en dos ciudades, una en Buenos Aires, que es la ley contra la discriminación, la número 5261 del año 2015, y en Rosario, la ley 6321 del año 96, que promulgaron normas locales que otorgan diferentes niveles de protección. e Estamos en un nivel celeste clarito, partiendo, como decíamos, del azul, que, que está todo bien, desde lo legislativo, hasta el rojo-morado, donde hay pena de muerte directamente. Pena de muerte para las relaciones homosexuales consentidas de personas adultas. Sí, sí, hay, hay una serie ¿Ah? de cosas que no imaginamos, que, pero que pasan、claro. aquí y ahora. No, no tan aquí, pero el, el mundo también es parte de nosotros,、pero、así que es aquí, aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora, en este planeta que habitamos, dos personas homosexuales, adultas, con consentimiento, hay países en los que esas personas son este, expuestas a, a un castigo público, con latigazos y demás, y pueden este, ser condenadas a la muerte.、Digamos. A la muerte, o a,、eh, o a ir presas, que también... De... Y a ir presas. A, a, a, todo eso nos, nos sigue ocurriendo. Bueno, acá en nuestro país estamos, digamos, no estamos en una, estamos muy lejos de esa situación, tampoco estamos、eh, en, en, una, en una situación de total permisión y de cumplimiento de los derechos humanos del colectivo.、Eh, por eso, por ejemplo, bueno, se resalta la posibilidad del matrimonio igualitario como un hecho muy favorable. Y también la posibilidad de、eh, adopción y de, de crianzas de niños con este,、eh, claro. uniones que sean、eh, monoparentales. Entonces、uh -huh. eso nos ubica en un lugar importante. De hecho, que tengamos en Santa Rosa, La Pampa, este, la posibilidad de hacer desde hace un par de años estas marchas del orgullo y demás, que mucha gente lo no lo entiende, no le gusta, gente que no le gusta, que lo critica, q u e y demás, pero digamos, si hacemos una lectura a nivel global, que en esta pequeña aldea que habitamos estemos realizando este tipo de actividades, la estamos haciendo en un mundo donde también están ocurriendo todos estos hechos espantosos de este, asesinatos a personas homosexuales y、eh, donde hay muchos estados que inclusive、eh, se las ingenian para poder、eh, limitar los derechos de las personas que también en este mapeo、eh, lo mencionan por ejemplo eh, directamente eh, impedir la creación de organizaciones no gubernamentales que quieran defender los derechos lgbtq m ¿No? á hay legislación estatal en algunos países que dicen no podés armar una ong para revertir esta situación Y hay estados que además de eso directamente impiden las manifestaciones públicas, es decir, estas marchas, pequeñas marchas y pequeñas expresiones de libertad que sí disfrutamos y tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, en nuestra provincia y en nuestro país. Hay lugares donde están prohibidas las manifestaciones en favor de los derechos del colectivo LGBTIQ. Entonces me parece que ya si tenemos en cuenta esos datos, estas marchas, O estas expresiones,、eh, incluso esta columna, si querés,、eh, comienzan a tener、eh, otra relevancia si lo miramos en un contexto macro y planetario, porque parece ser como que acá está todo bien y cada cual este, se relaciona sexoafectivamente con quien quiere y está todo bien, y no está todo bien. Estamos muy lejos de estar todo bien, a pesar de que no somos apedreados en una plaza pública. Pero、eh, el escarnio y las puertas que se cierran en un sentido, las burlas este, y todo lo que se pueda llegar a suscitar、eh, también, también nos atañe. n o Más vale.、Eh, pensaba, bueno, si quieren pueden meterse ahí en, en presentes、eh, y van a encontrar en gráficos, por ejemplo,、sí. hay, hacen un relevamiento con respecto a los estados que forman parte de la ONU. Y que,、eh, digamos, saliéndonos del planeta, ¿no? pero agarrando solamente los estados dentro、claro. de la ONU, y、si、también no... se hace un relevamiento, y por ejemplo, estados que integran、eh, la ONU, hay 42 que limitan la libertad de expresión, y hay 51 que establecen límites en la formación o registros de las organizaciones no gubernamentales. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. No nos tenemos que ir, viste, aquel a país súper lejano que no sabemos ni en qué continente está. No.、Eh, hay De los 69 países que tenemos, hay 34 que están activamente, 34 países que están activamente persiguiendo y encarcelando a las personas en base a los actos sexuales consensuados y llevados a cabo. Entonces, también hay a veces como un imaginario que el informe de presentes también lo, lo menciona: que, es que algunas, en s que algunos países ha quedado como una legislación viejísima que sigue estando y que entonces por eso están en, ese, en esa situación. No, sí. Sí. hay legislación que se ha escrito y se ha puesto en, en práctica en los últimos cinco años que van en ese sentido. Sí, sí. Entonces, y, y, hay... y aparte vos lo estás diciendo, ¿no?、Eh... Digamos, hay 34 en los que es, activamente se encarcela, se persigue o se、sí. condena a muerte a, a personas homosexuales por eso, claro, por esa situación.、Claro. Por eso, y, y, y además, el informe es, es muy intenso, es muy profundo. Por ejemplo, habla sobre las terapias de conversión. O sea, claro, sí, sí. l a llamadas terapias de conversión, que nos parece algo de alguna película en blanco y negro de hace mucho tiempo, no. Estamos hablando de terapias de conversión y cómo los estados miembros de la ONU tienen leyes que ahora las han prohibido. ¿no? Sí. Por ejemplo, las prohibieron, hay cuatro prohibiciones a nivel nacional que son en Brasil, en Ecuador, en Alemania y en Malta. Que la tenían hasta el año pasado. Claro. For, como formalidad todavía. <ríe> como formalidad. Y, y, y, hay... y mirá, y, y los otros、sí. países los tenés ahí seguro. Sí. Digo porque son,、claro. son como referencias de lo que es el mundo progresista, ¿no? Australia,、claro. Canadá. Exactamente. Que son cinco prohibiciones a nivel subnacional: Australia, Canadá, México, España y Estados Unidos. Y Alemania prohibió directamente este, en el 2020. Ahora, en este claro, año. Ahora,、claro. Alemania prohibió las terapias de conversión a nivel nacional en el 2020. Entonces, digo, es、eh, esto que para muchas personas dicen. Dicen, bueno, déjense de joder con esta pavada, ya está superada. No están mirando en absoluto la realidad planetaria con respecto a este tema. Además, no lo viven seguramente, no, no les llega. ¿Vero?、Eh, sí, d e c i r Te interrumpo. Quiero dar、vale. una noticia que no es buena. Marino、ah. me está comunicando en este momento el senador que va a votar en contra del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Qué barbaridad. Lo acaba de definir o de anunciar su definición. Bueno,、uh -huh. eh, eh. dicho está, dice que su postura representa lo que mayoritariamente le pide la sociedad pampeana. Discúlpame que te interrumpa, pero sí, era, sí, era sí. una cuestión que estábamos todos e s p e r a n d o estamos, estamos ¿no? siguiéndolo porque además el tema de, de la. Este, De lo que surja hoy del dictamen、eh, nos tiene expectantes, de hecho hay una convocatoria que ni bien salga, que si、sí、es favorable, que esperemos que sí, a pesar de Marino y de todos los Marinos que integran este, el Senado. Ojalá que sea positivo y que nos encuentre、eh, con una legislación que tenga en cuenta los derechos、eh, de las mujeres y de los cuerpos gestantes. Eh, la verdad que la, la actitud que ha tenido Marino siempre ha sido la misma, haciendo e n c u e s t a s para ver, este, de acuerdo a la cantidad de porotos que le suma o que le resta, alguna legislación que, que tenga que llevar adelante. Con respecto al aborto siempre se manifestó que, era, que iba a, a actuar de esa manera y además siempre ha sido permeable a las presiones de la Iglesia, ¿no? fundamentalmente.、Uh -huh. Eh, sí. Con lo cual nos deja con un legislador antiderechos, ¿no? Como lo decimos siempre, no estamos legislando aborto sí o aborto no, estamos legislando sobre abortos clandestinos o abortos en un contexto legal que nos permita la posibilidad de decidir y de no poner en riesgo la vida de, la, de las mujeres y de los cuerpos gestantes que así lo tengan. Así que bueno, Marino con su voto va a estar votando por el aborto clandestino. Bien,、eh, sí, es lo que ha dispuesto. Supuestamente. Basado、bueno. en, una, eh, en una mayoría de la población pampeana que no sé cómo, cómo mide tampoco, ¿no? además no. Es, es de un partido minoritario, también eso es hasta contradictorio,、uh -huh. pero bueno,、eh, sí. este, eh, sí. eh, había una expectativa de que hubiera reformulado en algo su posición del 2018, no se dio. Estamos No se dio.、No sé Bueno, bueno. Bueno, Vero,、eh, eh, igual retomemos esto que, que sí, vos decías, muy interesante. Y, y re,、eh, para quienes quieran pasar, porque yo, yo más vale que me metí en,、eh, tanto en la agencia presentes como en el ILGA.org, ilga.、sí. está interesantísimo el informe y muy este, fácil de, de leer, claro, digo, entretenido. De ¿no? leerlo. Y pensaba、eh, en estos avances que hay en algún sentido, porque por ejemplo, mientras en Bolivia estamos ahora eh, festejando eh, el, el, la primera unión、eh, de personas del mismo sexo reconocida en Bolivia,、eh, se, se casaron recientemente、eh, David y Guido, también nos podemos informar, se llaman David. Aruquipa y Guido Montaño este, se casaron en Bolivia y la verdad que son militantes del colectivo LGBTI que han hecho un, un recorrido tremendo para lograr esto, ¿no? Que incluso, digamos, el matrimonio entre personas homosexuales muchas veces se da porque、eh, más allá de la, del significado matrimonio en el, en el contexto heterosexual, heteronormativo o heterosexual que, que pasa por otro lado para el colectivo LGBT tiene una conquista de derechos es más la gente se casa en la mayoría de los casos si pertenece al colectivo LGBT por decir yo voy a hacer uso de este derecho que también tienen las otras que siempre lo tuvieron las otras personas que fueron bancadas por el sistema capitalista y heteropatriarcal que、sí. siempre tuvieron derecho a casarse y todo lo demás、sí. entonces es un acto revolucionario o ¿no? n Eh, y es, es el uso de un derecho. Bueno, en Bolivia estamos festejando esto, pero, por ejemplo, en Chile、eh, está circulando nuevamente lo que podemos encontrar en Google si lo buscan como el bus de la libertad、Ajá. o el bus del odio. Pueden buscarlo así. Es un colectivo naranja, parece esos autos, parecen esos colectivos yanquis que dicen school en las películas.、Sí. Uno allí, pero que en este caso. Eh, tiene una consigna, una gigantografía del tamaño del colectivo que dice: los niños tienen pene,、sí. las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Ahí lo estoy viendo. Sí, con con, el... con el, el iconito, ¿no? De la nenita. El y, el, y el nenito,、claro. como de los baños. Citizen Go es、eh, la organización española que banca este tipo de expresiones públicas con mucho dinero de por medio, donde se ve a la nenita con, la, con los coleritos y su XX、eh, y al varón、eh, con, el, eh, con los cromosomas x y Y bueno, le s llaman esa gente de Citizen Go que banca esto y en un país como Chile que permite la circulación de esto, que tiene un clarísimo mensaje eh, homofóbico, eh, eh, digamos, hay diversas organizaciones que están pidiendo a las autoridades chilenas que por favor lo prohíban porque esto es de una expresa discriminación. hacia todas las personas trans, las personas trans, las personas intersex, las personas no binarias. n o Así que, digamos, mientras en, el, en algún país se logra por primera vez un casamiento, como es en Bolivia, en Chile tenemos estos colectivos circulando y digo, hay mucho para seguir haciendo desde la militancia, no hay que relajarse con respecto a estos temas. Es un tema de total actualidad donde hay gente que está siendo asesinada por、eh, ser homosexual. donde hay gente que está sufriendo y padeciendo, y en un país como en este y en una aldea como la nuestra, hay un montón de gente, hay un montón de gente que es homosexual o que es bisexual o que es transexual, que tiene una identidad por fuera de la heteronorma, que no se está pudiendo expresar. Porque ahora llegan las mesas navideñas y las mesas de fin de año, cuando hay que juntarse con la familia, Y la verdad que las, para las personas LGBT que tienen que compartir con sus familias las mesas,、eh, que deberían ser un lugar de reunión y de encuentro y demás, hay mucha gente que realmente la pasa muy mal, muy pero muy mal. Así que por todas esas personas que no han podido salir para decir y para manifestarse, por todas las personas que ya lo han hecho y que siguen recibiendo el odio y el maltrato y la broma y la burla, Eh, es que vamos a seguir militando para que esta clase de discriminación no siga ocurriendo y para que los estados、eh, estén a t e n t e s a todo esto y legislen y hagan normas que nos、eh, den lugar a la obtención de cada vez más derechos. Hoy nos convoca fundamentalmente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por el que venimos peleando desde hace tanto tiempo, a pesar de que quienes nos tienen que representar digan que no existimos. Maquieira dijo la vez pasada en su alocución que、eh, no había un reclamo en, en la Pampa、eh, respecto a este tema. Hay una organización como el Foro Pampeano、eh, por el Derecho que viene militando, eh, eh, ocupando lugares públicos en la calle, en las manifestaciones. Son, son personas las que llevan adelante esto que están entregando sus vidas. sus horas, su tiempo, todas sus energías a esto para que alguien te diga que no existís? ¿A todas las pibas y pibes con pañuelos verdes que estamos en la calle permanentemente llevando adelante nuestra militancia que nos digan que no existimos y que no representamos la mayoría? de parte de esta gente, la verdad que ellos harán lo suyo en el lugar de poder que tienen y nosotros haremos lo nuestro en nuestro lugar de poder, que es el de la calle y que no vamos a abandonar y que nos vamos a cuidar mucho. Estoy realmente también muy preocupada por las declaraciones que escuchábamos recién de que estamos en una situación muy crítica a nivel sanitario, que si nos seguimos comportando con esta tranquilidad y lidiandad, esto、eh, vamos vamos por muy mal camino,、eh, el Estado、eh, tiene este, este, este mensaje ambivalente, n o yo creo que digamos, esta, este desafío que tienen de decir lo más importante es la vida, pero el sistema capitalista en el que vivimos nos dice lo más importante es el dinero. Y no se puede, parece,、eh, es, o es muy difícil, parece, tomar medidas ...que equilibren una o la otra situación hay sectores de poder que están presionando para que las actividades económicas continúen la verdad es que no va a continuar ninguna actividad económica estamos todos muertos o enfermos o internados、eh, conectados a un respirador、eh, ojalá que tengamos、eh, desde lo individual、eh, los cuidados que tenemos que llevar adelante y que nos cuidemos mucho que cuidemos a nuestros viejitos a nuestros niños que, que nos cuidemos que aprendamos de todo esto que estamos viviendo Eh, y, que, bueno, y que el Estado tome las medidas que tengan que tomar, por más que sean antipáticas.、Eh, porque es, es también una cuestión de, de llevar adelante los destinos. ¿no?、Eh, no podemos estar preguntando siempre qué es lo que quiere todo el mundo, como hace Marino. A ver qué quieren. Marino no tiene una posición respecto del aborto. ¿Marino qué piensa respecto del aborto? ¿Qué tiene que preguntarle a todo el mundo a ver qué quiere? ¿No tiene una opinión formada? Hay que, digamos, cuando somos dirigentes, siempre les pedimos a los dirigentes que dirijan. Claro, para、claro. eso es el lugar que se les dio.、Mm. Tienen que estar preguntando todo el tiempo, a ver si está de acuerdo fulano tal sector de económico o no sé qué, no sé cuánto con respecto al tema para ver qué medida voy a tomar. Cuando se les da responsabilidad de ocupar una banca, es para que hagan lo que tienen que hacer. Incluso si eso les va a generar problemas con la iglesia o c o n carajo sea. Estamos hablando de una cuestión de salud pública y tienen que andar haciendo encuestitas para ver qué piensa fulano mengana. Es una falta de respeto total, es una falta de seriedad y es no estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, Marino también va a pasar, como pasa todo. Y vamos a seguir tratando de construir un, un espacio más、eh, amplio de derechos para todas las personas. Bien, Vero.、Bueno, nos estamos viendo. Dale.、Eh, muchísimas gracias por el espacio. Besos. Te decimos A v e r ó MacLennan, que todos los jueves nos trae su columna degenerada, disidente, de hoy、eh, conmovida la situación por la resolución de Marino que conocimos recién. El senador radical Juan Carlos Marino va a votar en contra del proyecto que propone la interrupción voluntaria del embarazo.